To pray, but I'm sorry Hasta Barcelona, ahora vamos a recibir a una crack. Y lo digo porque estaba aquí ahora con la preescucha. Yo lo, o sea, lo que hago es darme cuenta de si se ha cortado la llamada o no. Y estaba oyendo a María José, que al mismo tiempo que está pendiente de que yo la llame, está atendiendo a sus clientes con toda la naturalidad del mundo. ¿eh? Tiene el teléfono en un oído y va atendiendo a las clientes, les va comentando que para aquí, que para allá. María José, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás?、Tiempo? María José. Estupendamente, a q u í d u s p a c h a n d o unas calcetas. María José, en misa y repicando no, ¿eh? ahora e s t a t e por mí, ¿eh, hija. Hoy、no、tanto, r i q u i Oye, María José, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo un viernes por la tarde? Pues mira, trabajando aquí en cosetería y lancería. Ah, muy bien. Pero bueno, que estoy todo el día con vosotros, ¿eh? Ah, fantástico. Eh, en el coche, en el coche también. Y hace muchos años, ¿eh? Además. Sí, y escucharás a Chavi y a María también, ¿no? Por las mañanas. No hay tanto, y las preguntas, me caché la p e l o t a que no me lo pasó bien. Sí, a ¿al lo mismo, algún día participas en el Minuto y te toca, vete tú a saber, ¿eh? Ay, ay, no sé yo, no sé yo. <risa> Oye,、no、María, yo. María José, dime algo que te m o l e de los 80. Pues mira, de los 80 me gustaba Falcon Cres muchísimo. ¿Te vale, cariño? Y... Sí, la Channing, gracias. La Channing, bueno, y el, y el, y el nieto, ¿no? Que era Lorenzo Lamas, que era el rey de las、oh, camas, ¿no? Sí, o r e estaba para hacerle un favor, sí, sí. Pero María José, ¿eh? por favor. Oye, que yo soy viejuna, ya puedo decirlo, ¿eh? Oye, oye, oye. oye. Tú puedes decir lo que quieras, María José, d í que sí. Oye, ¿qué canción quieres y sobre todo, a quién se la vas a dedicar, María José? Mira, me la, la, me la dedico a mí la primera. Vale, porque tú lo vales. Porque yo lo valgo como la L'Oreal. d í que sí. La dedico a la audiencia, que sé que es enorme. Muy bien. Y la dedico a mi jefa y a mis c l i e n t a s que son una pasada. Muy bien. ¿Y qué canción quieres? Mira, me encanta La Barbara Streisand. Sí. Y me gusta muchísimo、uh, Woman in Love. ¿Estás enamorada? m u j e r enamorada. Sí, de mi ex, pero sí. <risa> ¿De tu ex? ¿Y de tu ex de ti? <risa> Sí, bueno, y a m o s comemos juntos, sí, cosas juntos, juntos, cosas que no se pueden decir por teléfono. Va, María José, por favor, va v a la, es que... la canción ya, ¿eh, María José, que además la compusieron、uh, los BGs. Es una maravilla de canción. Gracias, María José, gracias, que tengas buen、gracias. fin de semana. Gracias a vosotros, un besazo. Hasta luego. Qué canción tan estupenda, Woman in Love. s h i t o u Out spending all this money while you sitting r o u n d wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. In all of my cars, I'm with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you c o u tell it, I'm balling. Swish, what a shame, coulda got picked. Had a really good game, but you met your last shot. So you talk about who you see at the top or what you coulda saw, but sad to say it's over for. Phantom bull, l o v a l e t open doors. Wished I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want so you can go. And take that little piece of shit with you. I'm out of date, I'm trying to go home. I'm on the train, i s t a n g on you. Oh, e r e having some. Lo mejor de los 80 y los 90, hasta hoy. Size of the tail, see, it's not about r a c e s just places, faces. Where your blood comes from is where your spaces. i I v e seen the b i g h t get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Oh, Terry, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? s Don't matter if you're black or やった リキ El teléfono a nuestra amiga Vicky. Hola Vicky. Hola, muy buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, querida, cómo estás? Pues bien, bien. ¿Bien? Aquí todavía estamos aquí bien, luchando, luchando. Luchando, di que sí, ahí Vicky. Nosotros poniéndote la banda sonora de、mm. esa lucha, la música, la mejor música del mundo aquí en Kise FM. Que sé que te encanta Kise FM, ¿verdad que sí, Vicky? me encanta. La verdad que. Que una de las d e l e g a t o r i a s es para vosotros. p o r Que m a t á i s las tardes más amenas y、ah, más bien, felices. Oye, Vicky, ¿alguna cosita, alguna serie, algo que te recuerde a los 80? Dime. Aquellos maravillosos años. Y mira, una serie. Mira, ¿y sabes, ¿y sabes de quién era el opening? A ver si, a ver si lo aciertas, mira. a q u e g t a r í a h a ¿Quién canta, Vicky? ¿Quién canta? Porque sinceramente creo que son yo. No, pero no. No, no, no. No Joy, e se llama Joy. e Joe, y Joe, y Co, Joe y Cocker. Joe y Cocker, correcto, <ríe> fantástico. Qué gran serie, ¿eh? qué estupenda, a ¿eh? c ó m o nos teletransportamos ¿eh? con estas cosas, Vicky? Me encanta. Oye, fantástico, Vicky, va. ¿A quién quieres dedicarle la canción y qué canción quieres, va? Pues mira, la canción, justamente la que tú has dicho, porque yo el inglés se me da fatal. I will survive. Exacto. Y bueno, pues son tres dedicatorias. La primera venga, es para mí. Venga, perfecto, fantástico. Para mí, porque creo que me la merezco con todo lo que llevo pasado y lo que me queda por pasar, pues me ingresan el martes que viene para darme otros 15 días de sesión continua de. Bueno, pues te de deseamos me lo mejor. Te deseamos pues, lo mejor, Vicky, de verdad. La segunda es para mi familia. Para bien, mi marido Luis,、bien. a mi hija Vanessa, a mi yerno Jesús, mi nieta Olivia. Fantástico. Porque son los que me apoyan día a día y gracias a ellos sigo aquí y sigo luchando y viviendo. Muy bien. Y la tercera, no más, vamos, no por eso menos importante, es para vosotros. Ah, pues muchas gracias. Porque gracias a vosotros estoy todas las tardes,、eh, me lo paso fenomenal. ¡Ole! Me divierto, b a i l o vamos, me, me hacéis la vida mucho mejor, de verdad. Venga, bien, bien, bien. Pues Os me, lo agradezco. Me concedes el Este baile contigo? Sí. Hombre, por favor.、Pues hala, sí. Vamos con Gloria Gaylor. Gracias, gracias Vicky.、María. Un、Muchas、beso. Gracias, Vicky. Muchas veces a todos. Que nos pedía nuestra amiga Vicky y que os dedicaba a todos vosotros y a nosotros también, a los de la radio. Gracias, Vicky. Un beso muy grande. Menos cuarto, las siete, las seis en Canarias, en directo desde XFM. Esto es Seems、so e e m s s distracting はい。